La asociación bancaria advirtió que las medidas económicas y políticas del Gobierno Nacional perjudican al trabajo y a la producción en beneficio de la especulación y el sistema financiero. El secretario general del gremio, Raúl Ibáñez, pidió en Radio Kermés comprensión para la tarea de empleados y empleadas. En la tarde del día de ayer, conocidas ya las, eh, las nuevas medidas eh, o el decreto, más precisamente, uh -huh. eh, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la, a la situación eh, financiera y, más precisamente, de los bancos, eh, permanentemente estuvimos en comunicación con nuestra organización, donde, eh, bueno, eh, principalmente se trata de llevar tranquilidad a, lo, a, lo, a los compañeros y, más que nada, este, difundir ante la clientela y el público en general, que se haga conocer de que en realidad esta situación que estamos viviendo y lo que eh, quizás se pueda llegar a vivir en, en la jornada bancaria del día de hoy no es culpa de los trabajadores bancarios, sino de una situación que estamos viviendo en el país que ya se ha visorado y desde nuestra organización se venía advirtiendo so, sobre esto. O sea, lo que hoy se conoce es que se ha implementado lo vulgarmente se llama un cepo bancario donde se limita la, la comercialización de, de moneda extranjera, ¿no? El intendente saliente, Leandro Alto Aguirre dijo que el proyecto que le presentó al gobierno provincial para la construcción de viviendas no toma como prioritaria la situación de las familias que se ubicaron en los asentamientos. La gente que está en las tomas no tiene prioridad. La gente que tiene prioridad es la gente que está inscrita en el IPAV. O sea, que ¿Sí? con el IPAB el acuerdo sería... Es por eso, con el gobierno, o sea, para manejar... La idea no es crear una estructura administrativa nueva ni nada, sino es trabajar con lo que ya tenía el gobierno provincial y el municipio haría un aporte importante las para... Las para... no están en el IPAV, de hecho, una de las referentes de la lucha hizo la carpa de una CAMPE dos meses, más o menos. Exacto. Más. Por eso, lo que se habla es con aquello, pero después también en el IPAV, en el registro, exigen ciertas cuestiones, o sea... Que... ¿Sería un motivo de sanción el haber tomado tierra o quita de puntos? Eh, eso lo maneja el IPAB de esa manera. L L o sea, lo que se... Porque en, eh, las familias que tomaron son un número muy inferior a la necesidad real que sí. hay en la ciudad. El próximo sábado habrá un encuentro nacional de mujeres kirchneristas en Santa Rosa. Elena Cáceres, una de las referentes de la organización a cargo de las Yeguas de la Morocha, contó de qué se trata la reunión, que contará con la presencia de Cintia Otaviano. El sábado que viene ellas han convocado, el grupo es bastante grande, lo integran mujeres del país, es un grupo cerrado en Facebook, y decidieron encontrarse para debatir algunos temas que, que les interesan, que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo gremial y con su condición de mujer, por sobre todas las cosas. Así que se reúnen el sábado, o nos reunimos, mejor dicho, el sábado 7 de septiembre, de de septiembre mm. en Santa Rosa. Vamos a ir a estar en el lugar, en la, en la EPET. A las nueve de la mañana comienzan los debates con unas temáticas que están impresionantes, que cuando vi el armado que han hecho del programa, está genial, los temas que vamos a debatir se harán las conclusiones luego del mediodía, del almuerzo y a la tarde se cierra con una conferencia de Cintia Otaviano. El presidente de Comunicadores de la Argentina Comuna, Hugo Muleiro, analizó en su columna de cada lunes el nuevo posicionamiento editorial de los medios dominantes con la idea de domesticar al candidato presidencial Alberto Fernández. Hablan de su fracaso, claro, hablan de su, sí. la ineficiencia de su política económica, eh, no son de ya ¿no? no es que no llegan a, a descalificarlo ni a poner ninguna palabra inconveniente como si con toda comodidad le, le, le adjudican al candidato opositor claro. lo tienen ahí a un costado tratando de que concluya su mandato haciendo el menor daño posible a Cambiemos, digamos, o al PRO y a, a, centralmente a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta seguramente tiene amplísimas posibilidades de ser reelegido en la Ciudad de Buenos Aires, eso no, no se puede afirmar, digamos que ya ganó, pero está muy bien ubicado y tiene chances, si Macri no sigue haciendo macanas, digamos, ¿no? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente en el país al presentar su libro Sinceramente ante una multitud en La Plata. Cuestionó al presidente Mauricio Macri por acceder al lobby de los grandes sectores empresariales. Y Macri permitió la libre importación de lo que se te ocurra. Terminamos consumiendo naranjas de Israel, manzanas de Chile, vinos de no sé dónde... O sea, y así te podías seguir enumerando todos y cada uno de los reclamos de los sectores económicos que nos hicieron a nosotros durante 12 años y medio, y a los cuales, por supuesto, no accedíamos porque si no sabíamos cómo terminaba la historia. Y no es que yo critique que los sectores económicos demanden cosas. Está bien, porque para eso están, cada uno demanda lo que le conviene. El problema es que cuando vos sos presidente no podés acceder a todo lo que te piden, si no tenés que articular los intereses pensando en el país, en las mayorías, y en lo que le conviene también a esos sectores. Ferro de Pico arrancó con un empate el torneo Federal A de fútbol. Igualó uno a uno con Chipoletti, El director técnico del Verde, Bully Giganti, analizó el debut del equipo. Contento, porque bueno, hacía, hacía tiempo que no competíamos, el primer partido siempre es complicado, y nada, en líneas generales me parece que hubo un, un antes y un después Chau Manolo, Chao. un antes y un después eh, de la lesión del zorro, habíamos llegado eh, con tres situaciones claras en esos 20 minutos. Bueno, después, eh, después fue un trámite parejo, pudimos abrir el marcador que era lo más difícil, nos convierte en un gol que tenemos que corregir algunas cuestiones, pero nada, en línea general estoy, estoy contento. Para nosotros iba a ser una incógnita el, el inicio, por la falta de ritmo, pero me voy feliz, eh, por, feliz porque los chicos intentaron eh, de una misma manera durante los 90 minutos radioquermes.com